Buen día, Julia, ¿cómo va? Hola, Pollo, ¿cómo estás? Buen día. Acá estábamos. Arrancando esta jornada que viste que siempre era eh, a dónde comienza la marcha, a dónde nos juntábamos, todo en época de pandemia no, no se puede, pero así contaba también que hay un grupo de jóvenes que ayer pasaron aquí por la radio que van a andar haciendo alguna que otra pegatina para no olvidar, que es un poco eso lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Exacto, un poco de lo que vamos a seguir haciendo y de lo que venimos haciendo siempre. Recordando, recién escuchaba a, a Julieta desde bueno, desde temprano, eh, escuchando en Radio Encuentro eh, la voz de ella y bueno, retumba eh, los años de conocerla, las palabras, las conversaciones, la lucha, el permanecer, el esfuerzo, el transmitir. Y me quedó esto... Eh, Que, que escuchaba que decía, eh, la lucha la lucha continúa siempre, no, no tiene que terminar en el momento que, eh, que yo no esté, ¿no? Y ese es el rol que tenemos todas nosotras y todos nosotros, es hacer permanecer esa voz de, de, de Julieta en la lucha de Ata. ¿Qué te pasa, Julia, cuando, porque se, se, seguís laburando todo y quizás en algún pasillo, en algún cruce, nada, en el ámbito judicial te cruzás con, con Zagari todavía? ¿Qué es lo que, qué sensaciones te despierta cuando pasa eso? Angustia, sobre todo, y la misma impotencia que, que sentí en el momento que, que pasó lo de ATA, cuando yo todavía estu era un estudiante de Derecho. Después cuando vine me encuentro con, con Julieta, tengo la suerte de encontrarme con Julieta, Eh, en el trabajo de la Comisión Legislativa y empezar desde el 2015 hasta ahora un recorrido que, que por supuesto para mí continúa, pero que bueno, como, como abogada tengo que encontrarme, tengo que encontrarme de manera cotidiana con, con quien fue la fiscal, con quien fue suspendida, pero quien continúa. La vida de ella continúa, la vida de Julieta no. Duele, por supuesto, duele, da mucha impotencia, pero renovamos las esperanzas en la militancia constante. En las últimas horas, días, se ha hablado mucho del archivo. ¿Esto es así? que nos puedes decir judicialmente? ¿La situación de la causa? Sí, nosotros eh, recordarán que el segundo juicio al que al que llegamos porque, uh -huh. porque quisimos y porque lo buscamos y porque así fue, como lo quiso Julieta, llegamos a un juicio donde tuvimos tres eh, personas enfrente, tres personas presuntamente culpables, tres personas imputadas de las cuales no pudimos acusar a ninguna. La fiscalía en su momento acusó a dos de los tres eh, por, por el homicidio de Atahualpa. Otra vez insistió en esa acusación la querella, es decir, la familia, dijo que no, que no había pruebas para acusar a esas personas. Puede ser que hayan tenido algo que ver, pero no teníamos pruebas. Entonces lo que dijimos en ese juicio fue no tuvimos pruebas porque nos dejaron sin pruebas. Eso pasó en el año 2019 en el juicio de Atahualpa, juicio que además atravesamos en Julieta. De ese juicio nosotros entendimos que había una tercera persona que eh, podría haber tenido una, una participación en el homicidio de Atahualpa. El 19 de junio nos presentamos eh, ahora con el papá de Atahualpa eh, a, a, a investigarlo, investigar a a entenderse por la posible participación. Tuvimos dos prórrogas en la investigación. Trabajamos buscamos todo, absolutamente todo aquello que nos venía dando vueltas, todo aquello que veníamos trabajando desde el 2015 que yo conocí a Julieta. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que los testigos no se presentaban, no eran reticentes, no se presentaban, ni los nuevos, ni todas aquellas personas que yo me crucé y que me dijeron, sí, voy a ir a declarar. Todas esas personas no se presentaron, o porque tuvieron miedo, o no lo sé, pero no se presentaron, entonces la causa se termina archivando porque no tuvimos pruebas. Y volvemos a lo mismo que decía Julieta y a lo que está diciendo la familia y que seguimos sosteniendo, es nos dejaron sin pruebas. Y eso pasó en el momento que dejaron sin vida el cuerpo de Atahualpa y que quienes tenían la obligación de investigar, no investigaron. Entonces hoy, a 13 años, seguimos sin saber por qué mataron a Atahualpa, quién mata a Atahualpa. Y sí sabemos que a Julieta la mató el Estado por la impunidad, por tener que peregrinar buscando justicia. Y hoy, a 13 años, seguimos en la misma situación o peor. Porque a Julieta no la tenemos. ¿No se quiso o no se pudo? En este momento no se pudo. En ese momento, el 15 de junio de 2008, no se quiso. Estaba todo dado para hacer las cosas bien, porque cada fiscal sabe qué es lo que tiene que hacer. No se hizo. ¿Por qué? Porque no se quiso. La familia hizo absolutamente todo lo que podía y lo que no, también. Y sin embargo, seguimos sin saber qué pasó con Atahualpa. No es obligación de la familia, es obligación de la justicia investigar. Cuando aparece un cuerpo sin vida, alguien tiene que investigar. El Estado tiene un Ministerio Público Fiscal. Esa fiscalía era responsable. No sabemos qué pasa con Atahualpa. La respuesta es clarísima. Llegamos a un juicio político, el juicio político no fue claro. Y, e insisto, la fiscal hoy es jueza. Julieta no está. La familia sigue sin saber qué pasó con Atahualpa. Entonces, ¿quién es responsable? ¿La familia? No. Es la justicia que debe investigar. Podemos seguir haciendo una y otra investigación, pero no tenemos prueba y el tiempo no lo podemos volver atrás. La única forma que se reabra una puerta ahí de poder hacer justicia es que alguien se quiebre y, y diga yo fui testigo o yo lo vi a tal. Exactamente, y fue lo que no pasó, y fue lo que hicimos en esta investigación desde el 19 de junio. Trabajamos muchísimo, trabajamos muchísimo, pero la verdad es que en este contexto judicial y además en este contexto de este nuevo Código Procesal Penal, donde yo no tenía la posibilidad de tener a ese testigo o ese testigo enfrente y decirle pero vos me dijiste en el juicio pasado que porque este código procesal no me lo permite, porque esta es una investigación distinta, más allá de que el objeto es el mismo, porque el objeto es el mismo, saber qué pasó con ATA. Yo tenía la testigo enfrente, a mí la testigo me mentía en la cara, porque en un momento distinto, en otro código, y con una declaración que yo tenía del año 2014, ella dijo otra cosa, él dijo otra cosa, y hoy me estaban diciendo otra. Entonces es muy complejo, porque el código también cambió que la instancia judicial cambió. y porque... Entonces no se trata del que se quiebra, se trata del que no quiere porque no puede, o porque está amenazado, o porque simplemente es un careta. Esto pasa también por la demora en todos los procesos, no los juicios que, eh, que terminaron quedando en la nada, y todo el tiempo que se fue demorando. Todo el tiempo que se fue demorando, o sea, si las cosas se hubiesen hecho bien desde el principio, en el momento que murió Tahualpa las cosas hubiesen sido distintas. Siempre llegamos al mismo lugar. Uh -huh. Siempre llegamos al mismo lugar. Esa, esa impunidad, esa mafia que hoy recordamos a 13 años del cobarde asesinato de Atahualpa, sigue estando en las calles, sigue estando por acá. Eh, si de ahí se hubiese frenado, quizás tendríamos otra realidad o no. Quizás no tendríamos una Karen, por ejemplo. Seguramente, sí, seguramente. Sí, si ese día las cosas se hubiesen hecho distintas, no pasaría que las familias tengan que estar peregrinando para luchar y buscar justicia. Tendría que ser la justicia quien la encuentre y repare el dolor en la familia. ¿Qué pasó hoy a la mañana cuando te levantaste? ¿Te acordaste de Juli? Siempre, siempre. Se acercan estos días y, y veníamos hablando en la comisión, bueno, ¿qué hacemos? Eh, y es muy difícil, y es muy difícil en este contexto de pandemia, y es muy difícil también eh, sostenerse en, en la lucha. Eh, es muy difícil para la familia, porque en, en abril tuvimos que, que cerrar, archivar esta esta causa, porque no la podíamos continuar, porque tampoco teníamos instrumentos jurídicos a los efectos de, de poder continuar una prórroga. Entonces es cerrar otra instancia judicial. Y no nos quedan más. Entonces es muy doloroso. Y hoy creo que es un día eh, más doloroso todavía, o al menos yo me levanto con con la sensación de haber hecho todo, pero hace un rato le escribí a Laura y a Aya y les, les mandaba un abrazo y decirle que las quiero. Eh, y también tengo esa sensación de, de angustia de, de no poder hacer más. Pero la verdad es que no tenemos más herramientas. Como abogada no tengo más herramientas pero me queda la militancia. Uh -huh. Me queda la militancia y me queda la voz de Julieta y me queda la lucha por Atahualpa que, que permanece en mí y que me transforma y que espero que pase eso. Cuando hablábamos de que Ata se multiplica en las luchas, la sensación que tengo hoy cuando me levanto, la sensación que tengo todos los días cuando la milito, tiene que ver con esto. Aunque se multipliquen las luchas, que no nos olvidemos. Que era un poco lo que ahí en el, la apertura nos compartía... Julieta, de que aunque ella no esté, no nos olvidemos de esto. Julia, gracias por la fortaleza, gracias por estos minutos. Queríamos un poco comenzar esta jornada de esta manera, eh, tratando de darnos un poco de ánimo entre todos, todas, todos, porque eh, el dolor es, es, es increíble a partir del paso del tiempo y de la de esa situación de injusticia, de impotencia, de, de, de todo lo que nos atraviesa a partir de, de haber partido esta amiga que nos enseñó a luchar y que multiplicó la lucha de su hijo también. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Pollo. Un abrazo grande. Buena mañana de memoria. Un abrazo. Julia Mosquera con nosotros para charlar. Hace un rato la escuchabas a Laura. Es de esas mañanas, eh, aquel 15 de junio del año 2008. La mañana fue más o menos parecida a la de hoy, de mucho frío, de algo de de Llobizna, que dejó alguna que otra huella que no fue cuidada por la policía en ese momento, cuando se descubrió el cuerpo de Atahualpa, allá atrás de lo que conocíamos todos como la usina eléctrica o como la central eléctrica que teníamos los vietnenses, donde fue tirado luego de haber sido asesinado con un disparo por la espalda y donde se, se hizo todo mal. Por eso que hoy a 13 años estamos como estamos. Queríamos comenzar así este encuentro con amigos, amigas, amigues, Con un poquito de memoria y siempre con esta convicción fuerte, concreta, de que la memoria es presente, recordar es futuro.